There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles. The patrons and the actors Stroud, seldom if the show is through. Side-down to wait the cue With the pose of martial smiles At last, the 1998 show The tods song. no one ever sings The curfew-crossed flying. the comedy divine The bulging eyes of puppets Scored by this noches, a ver déjame me ser esto, ponerlo bien, hola buenas noches, buenas noches a todos los que teis veréis sintiendo este programa, sintiendo esta radio, estos cascos eh, perdón, y que unos cascos que no son de tan los otros porque estos más que nada porque son en el mono, bueno, anda, tampoco, tampoco pasa nada, ¿eh? pues son los comillos de a, la gana, ¿eh? Yo en una radio libre, entonces aún un decimos lo que nos da la gana. Los cascos funcionan también si yo os da la gana. Mesmo la nuestra emisión en en internet funciona también cuando da la gana, pero últimamente está funcionando muy bien. Un tiempo esta parte está está funcionando muy bien. Eh, bueno, para los que no lo sepáis, lo yo estáis sintiendo, estáis sintonizando Radio Cucar, Radio Cucaracha. Eh, puede decirse de muchas maneras... ...la radio del queso de un kilo... ...la radio del... ...de las siete letras... Eh, ...más que nada para que la gente... Eh, ...sepa meterse a... A la, ...a la nuestra página web... Ya ...os tengo dicho que cada vez que quiero decir a alguien... ...quiero detallar aquí en el... ...el nombre de la nuestra página web... Pues los canotes... ...porque escribo de todas las maneras... ...habides por haber, menos como ayer... ...son siete letras... ...R-A-D-I-O-U-K... eso ya, ¿eh? a lo mejor en vez de Radio Cuca tenemos que decir Radio Cuca ya, así nada la gente igual igual entender mejor pero bueno, ya sabéis que Radio Cuca, bueno el nombre este de Cuca viene de, de cucaracha ¿eh? interesante, el otro día, bueno, no sé si tuvisteis, si sentisteis el, el maratón que hicimos la, la semana pasada Un, bueno, pues fue una gozada, la verdad Muy muy prestoso, muy interesante Porque metiéndose en los... Eh, bueno, llegaba a haber picos de audiencia De más de 20 personas ¿eh? Más de 20 vosotros podéis decir Bueno, pues qué poco y eso, ¿no? Cuando les audiencies Les otras radios midenles en, en millones de personas O en cientos de miles Bueno, sí, pero nosotros no Nosotros medimosles en En personas individuales Somos así, ¿no? Que ¿Eh? queda muy bien decir esto Nosotros no No, no tenemos ningún interés En hablar en para Para docenes, para cientos, para miles De, de personas ¿Eh? El nuestro interés es únicamente eh, El de hablar para las personas O ni tan siquiera ¿eh? Ni tan siquiera consiste en Esto en hablar en para las personas Consiste en hablar ...para nosotros mismos... ¿Eh? ...nosotros mismos somos las... ...les personas más importantes de Radio Cuca... ...los que hacemos... ...programas en Radio Cuca... ...y bueno yo mismo soy una de esas... ...personas importantes en, en Radio Cuca... ...yo soy eh, el anecdónico miserable... ¿Eh? ...y presento donde hay más de cuatro años... ...presento, realizo y de todo un programa... ...que se llama Anedonia. A mucho tiempo que no digo lo de... ...en qué consiste la, la Anedonia... voy a decirlo, voy a decirlo porque... Eh, ...este programa no sé por qué motivo... ...exactamente hoy... ...me refiero a esta noche... ¿eh? ...el día 26 de enero del año 2012... tiene un aroma extraño eh, huele como a no sabría yo decir pues huele como a, a reinicio ¿Mm? no sé exactamente huele a reset huele a, a, a querer a estar cansado de, de muchas cosas o de o de poques o de o de menos y, y o rechar de menos otros y, y bueno no sé exactamente cuál es el dolor que tiene pero pero que no, hay el de, no hay el de todos los días, no hay el de todos los semanas no hay el de todas las noches bueno esto digo lo ahora, a lo mejor la la semana que viene digo pues que todo esto eh que a mí me parecía que queda para y que no llega nada pero bueno, qué sé yo, lo importante es el momento ¿no? Lo importante son las personas individuales y lo importante ...y también el, el momento, ¿eh? el momento presente. Ese carpetín que decían los los clásicos, ¿no? ¿Mm? Pues hoy digo lo yo, hoy digo lo yo también. Pues la cuestión. Ay, la cuestión es que... Hoy tuve todo el día... Todo el día, eh... Literal... En sin salir de casa... ¿Qué vos paés? ¿Eh? En sin salir de casa... desde que me levanté... Que bueno... Eh, despertar un pedazo en antes de, de levantarme, eh... Lo que pasa que bueno... De esto que dices tú... ¿Y para qué coño voy a levantarme? ¿Eh? Que yo lo que tengo de hacer fuera de la cama... estoy a gusto en la cama, no no no estoy a gusto en la cama, duerme la, duerme la espalda y duerme los riñones también que me llevo allá, eh, yo cuando estoy en cama y estoy despierto o paso demasiadas horas en la cama duerme la, duerme la espalda, ¿Eh? duerme mucho por la parte del de, de, de por la parte del lumbar, ¿eh? <ríe> Eh, lo que en asturiano se dice el, el yombo O bueno, más para abajo de lo que en asturiano se dice el yombo La parte lumbar eh, queda un en La parte lumbar que dicen los médicos Y, y la anatomía Queda un poquito más abajo Lo mejor que lo que, que lo que en asturiano Llamamos el yombo Bueno, pues esa parte eh, Esa parte que falla aquí la, la curvatura esta de la, de la columna sabe estos si no lo sabéis de vos lo he yo aunque bueno en este caso no me, hay, no me va a hacer falta que os lo diga nadie porque ya una cosa que podéis comprobar en vuestro propio cuerpo eh, la, la columna vertebral tiene básicamente dos curvas, dos curvaturas eh, ahora sí, eso sí, no me, no me preguntéis el nombre que tienen, que sé que lo tienen eh, vamos a ver si aunque tienen una una curva abajo y otra curva arriba ¿eh? arriba en la parte dorsal curvase salta fuera y concava vista desde fuera en la parte de abajo base en la parte lumbar y y convexa vista de vista de fuera vosotros ponéis vos de detrás miráis al culo de la persona y entonces podéis decir si ye concava o o convexa la curvatura bueno otra cuestión ye que la la curvatura la curvatura de abajo, ¿eh? La la que se ve no, al revés, coño, convexa no, cóncava desde fuera. Sí, con ves una concavidad. Re, re y corregí la parte de arriba ves ese convexo y la de abajo ves cóncava desde fuera desde atrás, bueno, por pues la parte esa que se ve cóncava y en la que a mí me duelvo horrores. duerme, da mucho porque bueno esa parte va va relacionada ¿eh? con tengo bueno tengo entendido y tengo yo sentido en la práctica va relacionada va sujeta por la musculatura por la musculatura de del estripes ¿eh? por los abdominales ¿eh? y por lo que yo por lo que lo y la verdad que yo abdominales no tengo feos, no tengo, o sea si tengo, vamos a ver obviamente todos Bueno, todos tenemos, yo que sé, pues habrá habrá casos de, de, de ascenesia de abdominales. ¿Mm? No sé si lo sé, pero bueno, habrá los guapos en mente. Pues el caso, oye, que yo abdominales tener, tengo los, pero muy flechinos, probes. No mal vana, la verdad. Estos que tienen ahí la tableta de chocolate y tal, bueno, pues no lleguen. En mi caso, yo no tengo tableta de chocolate de ese. Que puedes tener la tableta de chocolate igual, pero tener los, los músculos, los músculos fuertes, ¿eh? porque pues son de mentira. Ahora llevas, seis la de Dios. Estoy flipado, eh. he flipado desde la primera vez que, que escuché, que sentí la palabra abdominoplastia, que consiste precisamente en eso, en, en operarse, en operarse el estripes, pero no porque te faiga falta, no, no, no porque te hagas malo y procurate, y no, no, aunque va por gusto, ¿eh? metete una operación quirúrgica por gusto yo sigo sigo flipado con con ello ¿eh? sé que lo, se fue mucho que, que las mujeres, que algunas mujeres, no que las mujeres, que de algunas mujeres operanse se ponerse tetes y, y para ponerse uh, silicona en los, los labios y qué sé yo, mil, mil historias y los paisanos también, que coño, los paisanos, bueno, yo iba a decir los paisanos ponerse tetes, no, quita, quita, que sé que lleverla ...hay otra operación que no sé cómo se llama... ...que lleva la equivalente a la abdominoplastia esta... ...pero que se faen los... ...nos músculos pectorales... ...que lleva precisamente para... ...para marcar pectorales... ...para marcar pecho... <risa> ...de verdad que yo no... ...no lo entiendo, no lo entiendo porque... ...a ver yo... ...yo y seguramente muchos de los que me estáis sintiendo... ...de alguna vez... Y ...igual pasasteis por... ...por el hecho de tener... ...que sufrir una anestesia y operarse y demás... Algunos igual sí Igual se lo pasa es decir Yo toco Me toco como una vez eh, para por una anestesia para por una operación quirúrgica ¿Y qué queréis que los diga? A mí como que no me eh, No me tira a mí eso De someterme De someterme voluntariamente A ello que ya bueno, Pues porque yo hacía eso Morría todos bueno Oye pues ...entre los dos... ...entre las dos opciones... ...pues escogí ...bueno escogí no porque estaba tan apejotado... ...y no me enteraba de la misma media... ...que fue todo un poco... ...un poco ñino automático... ...se me dieron escollar y me dieron escoger. ...oye es verdad... ...se me dieron escoger hoy en día... ...eh... ...a un ...que escogía eh? ¿Eh? ...o pero este o peces, mueres... ...hombre si estaba como... ...como de aquella que estaba... ...poco menos como muerto vida... ...no podía hacer nada... pues igual les cogí a operarme porque total ¿eh? pasa que bueno si puedes hacer muchas cosas entre operar y morrer qué sé yo Dices tú bueno pues hago muchas cosas el tiempo que dure o, o de hecho de, de fáciles definitivamente o estoy como como esa gente ¿eh? que ya tope en una enfermedad una enfermedad muy chunga una enfermedad mortal un cáncer por ejemplo y y bueno dicen yo, bueno pues que antes Eh, cuatro o seis meses de vida ¿Mm? eh, podemos operarte lo que pasa que bueno la operación igual sales y en vez de seis meses de vida pues son unos cuantos años o igual quedes en, quedes en el quirófano ¿qué escogeríais? ¿qué escogería yo? no sé porque en realidad claro también lleve eh, vaya escogí un mal ejemplo porque en lo del cáncer Claro, de una enfermedad que por lo visto es muy dolorosa y que al final es, yo un infierno. En fin, bueno, tampoco porque yo tuve la desgracia de, de ver ¿no? se parta, se me verdad, no los vi en directo ahí todo el rato de ver finales de de cáncer. Y bueno, pues que tampoco también se daos, básicamente se daos, no se enteraban de De nada, pero bueno, yo que sé, igual tampoco te vale la pena ¿eh? vivir ese tiempo para pa vivir sedado. ¿Mm? O sí, ojalá seas otra de puta madre, no sé. Mira, yo, miráis, yo la única vez que tuve en, en común como inducido, que viene a ser es una sedación absoluta, hostia, no, yo a mí no me moló nada, no me prestó. Tuve unas alucinaciones mientras muchos días. continuamente alucinaciones muy chungues muy chungues, muy chungues después eh, pues bueno eh, explicaronme que que todo esto es que se usen para pa ese tema que son alucinaciones y madre de Dios, de verdad ¿eh? lo que pasa yo que bueno, podía haber alucinado con otras cosas yo tuve unas alucinaciones muy chungues vi el infierno ¿eh? yo jodido ver el infierno ¿eh? y lo más jodido yo, tratar de explicar después que el infierno son, son, son cojines de Sky ¿eh? los que vienen grabar allí lletres y mensajes es ¿eh? una especie de calidoscopio no vais a entender nada, pero de verdad que, que ya sea como yo lo veo. hay un calidoscopio ¿viste eso? alguna vez por un calidoscopio en movimiento? ¿eh? yo cuando yo era pequeño tenía, tenía uno Que ya era muy sencillo, y era sencillamente un, un tubín de plástico. ¿sí? Y, y al entren del tubín ponías una, una canica, una canica de estes de, de colores, a ¿sí? ver cómo lo explico. Estas que llenan de cristal, ¿sí? que llenan transparentes, pero que tenían por dentro como una lengua de, de colores, más o menos, podría decirse así. Bueno, pues la cuestión ya que tú ponías una canica en el borde del. ...del borde de... ...de, de, de tubina plástico... Eh, ...poníasla hacia la luz... ...es el sol, movíasla... ...y al moverla diréis viendo... un ...bueno, formes como... ...como una especie de formes geométricas... ...de colorinos... ¿m? ...que se movían continuamente... ...¿sabéis a lo que me refiero? ...espero que sí, porque esa es la, la única manera que tengo de... ...de describir como vi yo el infierno... ...pues para mí el infierno... ...y era un... ...un Caleidoscopio, el fecho de, de cojines de, de Sky Cojines de Sky, blanco y rojo ¿eh? No, más bien eh, Blanco y encarnado Una cosa una cosa así Bueno, igual rojo no hay una buena manera de, de describir lo que yo más o menos recuerdo que vi Pero bueno, un color que estaba entre rojo y el encarnado Así una no llora el infierno, pues un caleidoscopio en el caleoscopio pues les formes viven moviéndose, sumiéndose, sí, esa es una buena palabra Diven sumiéndose y surdiendo al tiempo otros Bueno pues esto llevan cojines de Sky que viven que sumiéndose y surdiendo a otros ¿sí? en movimiento continuo la cuestión ya que los los cojines estos tenían tenían grabado, ¿sí? grabado una bueno, los propios cojines tenían grabado una serie de, de mensajes eh, y eran mensajes, ¿Y eran, y eran curiosos, no recuerdo el penas ¿eh? pero sí me acuerdo que eran una especie de mensajes de, de despedida, y algo así ¿no? como las cosas que iba a decir la gente en el mi entierro ¿eh? ya sé que no tienen sentido ningún hombre ya lo sé, pero bueno yo, ¿qué quieres que vos diga? yo cuento voslo, ¿eh? vos lo Nada más, nada más recuerdo una una de las frases ¿eh? una de las frases que ya era supuestamente en, en boca de, de vecinos <risa> y que debían decir algo así como ya era amable hasta en la escalera no sé exactamente si yo además eso bueno, debe ser que yo tenía muy buen concepto de mí porque no me doy yo cuenta de ser amable de, por la escalera pero bueno, oye, qué sé yo, cosas de cosas de las drogas, cosas de las de las alucinaciones ¿m? y bueno y, y vi vi muchas más cosas, vi muchas más cosas mientras aquel tiempo vi, vi cures y monjes, vi dos cures, vi dos cures eh, eh, había un un cura que vestía todo de negro y cuando digo todo digo todo eh, iba hasta las el también como un como un ninja como si fuera un ninja y con una sotana con una sotana negra ¿eh? y al lado de él había otro que ya era exactamente igual ya era como una como una copia exacta del del cura Neuru pero este ya era un cura colorado ¿eh? un, un cura encarnado un color de casi de sangre podríamos decir y cada uno de ellos tenía una cruz una cruz enorme ¿eh? un ...una pieza cruz del copón... ...una cruz más más alta que ellos... ...y eran... ...bueno, no ...creo que eran altos... ...a la mayoría también... ...porque yo claro, veía los de la cama... ...porque todo esto... ...estoy falando vos... ...lo veía... naobi, eh... ...yo estaba en Ahobi... ...estaba tirado en una cama... ...sin poder... ...mover ninguna parte del cuerpo... ...no sé si por efecto les... Del esto o, por lo jodeo que estaba. En el caso es que no movía nada. podía mover ...el pene es un poquillo en la, los huellos y el pescuezo. Pero poco, eh. Tampoco vos pensáis que, que tenía mucho movimiento de, de cabeza. Y bueno, desde allí yo veía los, veía los randones, veía los altos, a los, a los curas. O sea que bueno, imaginé vos si los curas, bueno, qué sé yo lo que me dirían. En el caso es que la cruz y era, Y era mayor todavía Más grande que, que los curas Y más grande que un paisano también ¿eh? Más grande que un paisano Y muy gorda Muy gorda y era, y era una cruz A ver, y era... ¿Cómo sería yo de explicarlo? Y de xenaibos Si colléis Bueno, vamos a suponer que fuera de madera Muy grandona Vamos a... Y el caso y que una ya era, era negra Y otra y era colorada Ya os digo Y lo más curioso A ver, en principio ya eran cruces yatines, ¿sabéis? ¿no? El, el ¿cómo se llama el travesaño de, de que travesa? No me acuerdo, pero bueno, uno y el travesaño vertical, yo te digo le diciendo, coño, pues eso, el vertical ya os digo que ya era muy grande, más grande que, que, que la altura de un paisano y el y el horizontal ya era ya era pequeño, la verdad que ya era ya era pequeño. Pero tenía la salvedad de que un de los brazos era normal, un brazo de, de cruz cualquiera, y el otro estaba, estaba enroscado como en una espiral, una espiral, ¿no? una espiral hacia abajo. O sea, según si salía el brazo, ¿no? pero de los llaves, doblaba hacia para abajo y iba um, doblándose en espiral. ¿no? Sí. no me preguntéis por qué, no tengo ni puta idea, pero bueno, y era así como yo lo veía en la cuestión, y que... Eh, ...los dos curas estos... ...diven... ...diven bajándoles ...les cruces... ...le cru, la, la parte del... ...travesaño que... ...que ya era normal... ...que por cierto parecía ...como un martillo... ...como una maza... ...ya era, era gruesa... ...me refiero a la cruz... Eh, ...no era plana ni tal... ...tenía... ...tenía grosor... ...y... y deben bañándole... ...la cuestión ya era que... ...que dependía de... ...de cuál llegara... ...de cuál tocara primero la... ...la cama... donde yo estaba, cuando me tocaba a mí, pues morría, y eso sí no soy el córdame, si yo morría si me tocaba la, la negra o morría si me tocaba la encarnada no soy el córdame, mira, pero sí que me acuerdo que tuvieron a, a pica de tocarme bien de veces, porque porque no de, de les mis obsesiones mientras mientras estuve allí metido y es que, que morría sí Bueno, una de las mis obsesiones ¿no? Yo creo que la misma opción, La misma ya era que morría pues Muchas veces eh, llevaba al, al Depósito de cadáveres Y cuando os digo esto Porque además, a ver, que consta que las alucinaciones Para mí en ese momento No hiere en alucinaciones Para mí en ese momento hiere en la realidad ¿eh? Yo Veía perfectamente Que, que el mundo era así Que Yo estaba picado de morrer y que veía el infierno y... Y, y además eso, curiosamente... Vea, yo creo que no lo, no lo pensaba nunca hasta hasta esta noche. Porque coño, no vi también el, el cielo, ¿eh? ¿Qué tenías un mío que te iba a ir para el infierno? ¿O que voy a ir para el infierno un día que muera? Curioso eso, y una reflexión curiosa, ¿eh? Sí, sí, sí, pues voy a tener que... tal Bueno, por pues la cuestión ya que vi también... Un montón de veces, vi que me... ...llevaban para pa el depósito de cadáveres... ...y eh, bueno, más cosas, joder... ...tambiéndome, no que a base de hablar de, de ello... mientras la cabeza muchas más... ...muchas más cosas, muchos más detalles... Eh, ...yo por ejemplo... Eh, ...el miedo corazón... a mi mente, la mi imaginación... paróse unas cuantas veces... ...muchas, muchas veces, parose muchas veces... ...y poníame la partín... ...este, el desfibrilador... ...este... las placas yétricas esas y te dan unos trallazos y, y a ver si, si despiertas o no despiertas y acuérdome que eso pasóme eh, como cuatro veces por lo menos o más, qué sé yo, muchas, muchas y yo sentía a las enfermeras y curioso porque yo tenía el corazón parado ¿eh? pero pero sentía a las enfermeras y víalas perfectamente ¿Mm? y entonces, bueno, pues sentía a les decir eso de, buah, estoy ya Me despertó una vez con esto, que va a coño, funciona más veces, y coño, funcionaba y tal, y, y volvía, salía y tal, y al cuarto una vez, que, que dije, porque yo de aquella estaba obsesionado con falar, ¿eh? y entonces yo, cada persona que venía, que eran enfermeras, que no iba a venir, eh, joder, pues yo a hablar a con ellas. yo ¡eh, eh bueno eh Dios que voz de te la tendría yo porque en aquel momento porque debía estar fecho una serie o sea que qué voz iba a tener y llamables y venían y acuérdame que que hubo una que dice vais a desfilarme Y decíame decía, menón, ¿qué falta vas a tener de que te faijan por ese hombre? Yo llorando, pero desesperado, y decía, claro que sí, que claro que te hago falta, como lo sé más veces y no sé qué y tal, pero pero con una angustia muy grande, ¿eh? muy grande, porque yo, joder, sabía, sabía, no llegué a pensar, sino que sabía que el corazón iba a pararse otra vez, y entonces, joder, pues, quería estar seguro de que te iban a... a desfliparle además al cuerpo me que dice cosas como de verdad que voy a aguantar que voy a salir otra vez y qué tal la mujer debía estar flipando no debía entender no debía entender nada pruebe normal que diban que te iba a entender no que te iba a entender y luego tenía, tenía más alucinaciones son negativas eh? yo creo que no tuve ninguna alucinación agradable en aquel tiempo no sé si el objetivo que, que busquen cuando te meten to, toda esa metralla por el cuerpo que tengas unas alucinaciones agradables y que pases un buen rato mientras estás en la conducción pero bueno si es lo que busquen conmigo no enfurrolo no enfurrolo porque ya vos digo yo pasales pasales canutes pues veía otra cosa veía otra cosa muy curiosa muy curiosa Valía para para hacer una una película un curtimétrage o de que sea con ...con las visiones aquellas... ...porque encima... ...esta que os digo... ...ya era muy multicolor... ...muy... iba a decir muy guapa... ...pero bueno... ...guapa no llega... ...bueno pues la cuestión esta... que yo veía los... ...los fluyeos... ...gases y líquidos... ...podía verlos... ...podía verlos... ...y ve... Y, perdón... ...veía los en forma de... de burbuches mm, ...sí sí... ...yo veía burbuches ...y en función del tamaño... ...y del color... ...de la burbuja... pues y era el el tipo de gas, eh, el aire, el oxígeno, el aire respirable, yo veía como unas burbushes azules, unas burbushes de, de color azul y bueno relativamente grandes el tamaño de un de un puño por lo menos y, y veía que eso ya era lo que lo que entraba por la nariz de la gente ¿eh? eh, aspiraves, aspirabas el burbujes azules y echabes otras que me parece Ay Dios que me la tenía, no me acuerdo bien, no me acuerdo si era en el les del dióxido de carbono, no me acuerdo si eran amarillas o negras, creo que eran negras, unas cosas pequeñines negras, ¿eh? creo que era eso, creo que era que era así, ¿na? y el caso es que aquella, aquella, aquel flujo de, de, de gases, de fluyos, eh, yo veía algo también en, en mi caso y algo, De algunas burbujas María y ya sabía hombre. tenían que ver con, con algo enfermizo les maría y es no no era nada bueno era era una cosa era una cosa enfermiza eh, qué era bueno la cuestión ya que creo que era que si si inspirabes azul y expulsabas amarillo creo que sin no ya si inspirabes burbujas azules y expirabas unas burbuches medianas ¿eh? de tamaño, no eran tan grandes como las del oxígeno ni eran tan pequeñinas como eso negro si echabas amarillo no pasaba nada ¿eh? porque tomabas oxígeno y echabas dióxido de carbono pero a mí pasaba alguna vez que yo inspiraba les azules y a lo mejor echaba negres va a ser eso y echaba negres sí, algo así ¿no? y luego sabéis otra cosa que podía haber llevar la sangre ¿Mm? y vosotros diréis, bueno, pues eso vaya novedad ¿eh? la sangre puede verla cualquiera puede verla cualquiera que no sea que no sea ciego o deficiente visual porque no va a ver la sangre sí, pero la cuestión ya que yo veía para mí la sangre no tenía no existe la gravedad y la sangre, pues bueno fluye por los aires fluye en forma de gotines ¿eh? no era a ver, ¿cómo os explico? Cómo os explico? bueno, para empezar Eh, refugándoles de la física newtoniana la sangre en vez de en vez de caer al suelo por la gravedad lo que hacía allí era flotar si si había sangre de alguna manera pues flotaba pa' pa' arriba eh, flotaba como unas burbujinas solo que éstas no llenan esferas perfectas como las otras las otras se llenan esféricas que es la perfección este es no este es eran irregulares y iban digo moviéndose como qué sé yo viste alguna vez un documental de estos que intenta pues eh, reflear como son los robos coloras por ejemplo de la sangre ¿eh? que son así una especie de, de, de cosa roja que se mueve que bueno pues una cosa no cosa así no entonces yo cuando de aquí venía a bem ¿eh? al de mucha gente que venía a bem Venía a la miotía todos los días porque ya, la miotía allí limpiadora y en el hospital y entonces aprovechaba y pues los limpiadores pueden meterse por tres partes allí y entonces venía a verme antes del turno y, y yo veía, acordó cuerpo de la miotía porque el me de la situación de estar hablando con ella y de ir, de ir viendo como, la, como con cada palabra con, que yo decía eh, para mi boca salía sangre. Y esos salines o de sangre que viven flotando y viven y pegándose a la cara. ¿Mm? Porque eh, otra cosa que, que tenían estos figurines, de estos óvulos de sangre que, que, que os comento, y es que cuando llegaban a. tocaban mientras iban por ahí, viven como flotando. ¿Mm? Pero cuando tocaban algo sólido agarrabanse como ya, en ¿Mm? Entonces, bueno, llegaban a la cara y, y agarrabanse ahí. Y, joder, eso para mí era muy angustioso, muy desesperante... ...porque yo veía que me moría que... Bueno, ...ya había he hecho sangre por la boca... ...y luego más yo veía otra cosa... ...que luego explicaronme que, que no era verdad, no solo tú... ...yo veía que cuando de aquí venía a verme... ...yo veía a llorar, o veía a la llorar... ¿eh? también diciéndome, nada ah, estás bien, no sé qué tal... ...digo yo, qué mentira, que voy a estar bien si estás llorando... ¿eh? ...si estoy bien, ¿por qué lloras? Y siempre pero si no estoy llorando... yo por embargo veía los girar y decía, hostia, pues vaya movida, ¿no? joder, <risa> cosas, cosas que cosas que yo veía lleno a mí y más cosas <risa> mira, según estoy contando vosotros esto, seguro que hay algunos pensando hostia, yo, ¿pa' qué me como tripis? lo mejor, y eh, pones en malo que te metan drogas de <risa> sí, sí, lo mejor, cago la puñata pues yo personalmente, como que no, ¿eh? como que no tengo ningún interés Bueno, pues la, la la cuestión ya que otra de las cosas que yo veía ¿eh? y vais a flipar y que dentro de la Ubi no había fuerza de gravedad. es decir, pero bueno, ¿tú ¿qué dices? Es verdad. Yo los les enfermeres... ¿eh? Eh, venían volando, <risa> flotando, más que volando, flotando en el flotando en el aire? Que sí, de verdad, que sí. Vos lo digo. Había como una especie a ver, desde donde yo estaba veía o quería ver lo que ya era el, el control de enfermería que para mí ya era como una habitación separada lo que pasa que eh, comunicada con la con la sala general que ya era la, que ya era la nuestra eh, donde también no uno y siento tirada allí na, na hobby, comunicada con la nuestra través de través un, de un cristalón grande eh, con lo que yo podía ver es Enfermeros, verles o imagenales, no sé si les vi o les, o les imaginaba Y la cuestión es que allí si sí, sí tenían gravedad, si sí estaban en, sí estaban en suelo, pero cuando entraban para pa la sala de los enfermos y era como que, que había engravidez en la sala, y entonces flotaban por el aire y, y venían flotando y, y bueno, hacían lo que tuvieran que hacer, cambiando todo gotero y tal, y venían flotando. si tú miráis que vosotros miráis que aquí, aquí he estado de, de Dios no lo sé yo a veces pienso digo, yo, yo nunca me metí un trippy yo nunca me metí un trippy pero después de aquello digo Dios no me meto un trippy ni, ni yo de, debió ser aquello que yo veía lo que lo que denominen un mal viaje si <risa> sí, lo que la gente que, que se mete que se mete ajos denomina tener un mal viaje pues para mí que va a ser eso que más cosas recuerdo que veía Hostia, no muy buena eh, La UBI Aquí na, na en la residencia no veo Pues yo no sé en qué planta está Si está en la tercera o la quinta O la cuarta, bueno La hostia, bueno, que está para arriba Quiero decir, pues yo veía como El el Mejualu venía, venía para la ventana Sí, sí, sí y estaba por la ventana yo veía como que veía vecinaban no sé si tal que el lado de la, la, la mi estaba la estaba una había una ventana y entonces yo veía al mi huevo ¿eh? por la ventana mirando viéndome y tal y a veces venía la la que era la la mimoza de entonces venía venía también por la por la ventana a verme y al madre madre dios recuerdo de cosas de aquella teníamos teníamos un perrín ¿eh? Yo os hablar el otro día de ...de todos los perros que pasaron para mi vida, pero bueno, había un perrín de aquella que se llamaba Black que era algo pequeñín. ¿eh? Y yo veía, tengo visto alguna vez, a la. A la llegaba mi moza con el perrín en la, la ventana de la almiguelu y, y marchar otra veces y después venía, entraba por la puerta a ...¿eh?... Era como que dejaba el perro y cuídame el perro mientras se tal ¿eh? Y recuerdo también ver al almiguelu. ¿eh? Eh, con un con un tubo una especie de manguera muy gorda eh, meterla por la ventana y y eh echar delante de la mi cara eh, o no, sí no esos bubushes azules de las que vos falaba bueno la cuestión es que recuerdo el nombre que daban las enfermeras a, a aquel tubo porque estaban siempre diciendo eh, no es lo ponga, coña que ya es peor que no sé qué tal llámame politros ¿Qué significa eso? No tengo ni puñetera de idea. Si de aquí en conozco la palabra polidros y sabes si, si, si tiene algún tipo de significado, que me lo diga, porque igual va a resultar que tuve de alguna, de algún tipo de experiencia de conocimiento, de esta sensoria, lo que sé yo, collones, como llamarlo. La cuestión llega por ahí, echame. Echábame un... Eso por como si sí, sí, no. Y las enfermeras ven a decir que no Pero que no un tingue tal, que lleve mayor que, que respire chungo y que eche tal Y entonces yo angustiaba mogollón Porque entonces entendía así, por favor Joder, que tal Y joder, acuerdo una vez No sé quién entraba, si mi madre, mi abuela Alguien de la familia vino a verme Y debía estar flipando, porque yo diciendo... la pueblo que no, que no me, que no traiga eso, que yo me llore, que fue el caso de los enfermeros... y debía estar flipando. Porque el Miguel Luna, en aquel momento, además, supongo eh, después, no entró ningún día a la UBABM. Tuvo todo el rato una, una puerta, pero no, no quiso entrar, no quiso entrar. Después, bueno, cuando ya estaba en hablando con esta vegetación, creo que estuvo allí, ¡Oh! Dios mío, las horas que pasaría, que pasaría allí. pero mientras estuve na no vi y no quiso entrar acudimos una vez la la misma y dije bueno con la tu historia tuwuelo perdió años de vida eh de de repente sí era porque bueno la verdad que que yo no me quiso tomar las cosas muy muy a pecho y y además se les mete para dentro en un día de los que les exteriorizan y seguro seguro estoy seguro que da aquella ya armé yo una faena buena al, al mi vuelo pero bueno, en fin, oye, que cosa que no las cogí, eh, no, no fue una una enfermedad, una cosa de estas que te que te pasen por porque tengas mala vida o porque tal, no, no, para nada, para nada, fue una cosa que que pasó y, y pasó y fue así, no, no había ningún motivo para que pasara, sencillamente pasó, bueno, cosas que tiene la que tiene la vida. Thank you. He was all the he got the He came from near far, Sigue sintiendo anedonia, sigue sintiendo Radio Cucaracha, Radio Cuca, la radio del queso de un kilo, la radio de la 7Y3, www.radiocuca.org y 107.3 de la frecuencia modulada. por cierto que tengo que deciros que igual por primera vez no, no por primera vez bueno voto por es que furuló bien la emisión internet pero yo creo que, que nunca furuló tan bien como de unos años a como de unos años madre como de unos días a esta parte eh yo que sé pues pues dirán como bueno que coño como desde el maratón no yo creo que que, que, que na, nunca sonó tan bien como de, del maratón bueno sonar bien a ver no suena exactamente igual que sonaba lo que pasa que ahora hay muchas opciones para para que suene de mo, hasta ahora hasta el momento nunca nunca pasara que hubiera más de dos maneras de de de directo bueno pues ahora mismo eh ahora mismo estos estos días hay nada menos que cuatro O sea que, bueno, yo creo que quien no sienta Radio Cuca, ¿eh?, a eh, estas alturas, estos días, a estas fechas, y sencillamente, porque no quiere. Oye, otra cosa, te haría bueno que tuviera que querer sentir Radio Cuca, no necesariamente. Tiene por qué querer sentir Radio Cuca, oye, esa Radio Cuca es entrar al que quiere. Y el que no quiere, siente otra cosa o no siente nada, ¿eh?, que no es obligatorio sentir la radio muy agradable eso sí pero obligatorio no es y bueno eh, ya curioso ya curioso retomando lo de antes cómo eh, eh, Comunes cosas lleven a los otros ¿eh? ya pues como dicho muchas otras veces tengo fechas de estos recorridos inversos que me presten saber por qué salió un tema de dónde salió ir viendo para atrás y este estaba yo pensando digo Dios a ver porque de estos de todas estas historias que os conté de las naciones y demás falla mucho tiempo eh falla muchos años decía yo al al fóbico en el chat que estaba en el chat hasta un momento ahora ya Debió, no sé qué pasó, marchó marchó y no, no sé si, si si tuvo tiempo a ver la mi respuesta, ay espera que sí volvió, volvió, menos mal menos mal que volviste fóbico, joder eh, estaba yo preocupado <ríe> decía yo al fóbico que todavía no era, no era ni siquiera anedónico cuando me pasaron estas cosas, ¿eh? y mira que llevo 20 años ya siendo anedónico ¿eh? siendo anedónico y siendo miserable en esas dos cosas ¿eh? <ríe> que dices me fob con el chat espatarreme, madre de Dios, como que te espatarraste, pero que cayiste me cago en la mar, hoy pero bueno, y no llevarías un portátil o algo así, ¿no? a ver qué está, está escribiendo ahí, ¿eh? a ver qué yo lo que, a ver que yo lo que me cuenta, ¿eh? a ver qué yo lo que me dice, bueno pues que lo he dicho que, que, que no sabía yo por qué coño saliera con, con todo este tema de... de los ayuntamientos y del del común de y demás acorde me acorde me que que de mano o sea de mano no que que justo antes de empezar a hablar de estas cosas decía vos yo coño lo que no lo que no se entiende y y cómo hay cómo hay gente que se que se mete que se mete voluntariamente a hacerse una operación que ni fae falta para nada para conservar la la, la salud eh lo que pasa que, que bueno soy a ver que metanse porque quieren, vamos, porque ellos dan la gana. Y entonces yo decía hostia pues no, no hay que no entienda porque yo precisamente pasé por una por una operación quirúrgica y no un, un, fue una situación agradable, no, no pasé yo especialmente bien y pero porque estaba yo hablando de la gente que se que se somete voluntariamente a, a operaciones quirúrgicas bueno pues porque estaba hablando en ese momento de de, de la abdominoplastia ¿eh? la operación esa que que cómo se como diríamos como diríamos vamos a ver la operación esa que se hace para dibujarte para dibujarte el, ¿eh? el el la tableta chocolate está na, en estripes... ¿eh? sí que tú no tienes músculos de verdad no ni que tengas los músculos más fuertes los músculos abdominales ni eh, que los tengas más fuertes eh, sencillamente ni que digamos que casi prácticamente los pierden supongo que lo que fan como cuando agrandan estetas a las mujeres o bueno ideal con ellas mujeres ya los hombres también eh, que fan la operación esa también de modelar los los pectorales bueno pues supongo que lo que fan es meter silicona que ya si sí lo el producto más a falladizo para pa todo lo que lleva la, la cirugía plástica ¿Eh? supongo que lo que hacen es meter silicona y la, no hace falta que tengas músculos fuertes ni, ni nada por el estilo. Bueno pues la cuestión y que porque decía yo esta cosa, porque decía esta cosa que me acuerdo, eh, que va a ser me la piensa pero pero después recupero la. recuperó la vía. Pues por, porque decía que, que a mí... duele mucho, eh, duerme mucho la, la espalda de ese mes en cuando, la parte de lumbar, eh, y que precisamente me duele porque yo no tengo los yo no tengo los los músculos abdominales nada desarrollados. De verdad nunca, nunca en la vida más tuve tuve yo los abdominales desarrollados. Mira con tres partes yo soy más bien de de piernes. ¿eh? las piernas sí que sí que les les desarrollo fácil eh, hombre también es verdad a ver a mí siempre mis aficiones fueron caminar siempre me gustó mucho caminar ir al monte siempre me me gustó bastante la la bicicleta andar en bici eh, fue una actividad que me que me prestó mucho Entonces, es bueno, nadar incluso, que nadar, bueno, uses todo el cuerpo, pero bueno, también las piernas, es una parte importante, una parte importante del esfuerzo son los movimientos de pierna. Entonces, bueno, yo las piernas sí que les desarrollo bien, tengo periodos de mi vida que como apretara el, el papu de, de la pierna, la bola, hostia, flipáis, ¿eh? de lo duro que, que se pone aquello. Mesmo el culo, cuidadén, eh. que tuve yo temporada ese tener el culo prieto como una piedra. <risa> pues sí, porque tuve una temporada eh, también relacionado relacionado un poquito con con esto que os contaba, porque yo de, de tu tema este que os contaba, bueno, pues salí con una serie de secuelas que luego con el tiempo ya ya fueron calmándose y demás, pero bueno, que en el momento que lleguen lleguen importantes. Y una de ellas era precisamente el no poder andar ahí. en bicicleta ¿eh? ese sí, sí que hemos logrado ese proceso un día que, que tuve hablando de, de la de la mi vida como como ciclista ¿eh? de, de lo que me prestaba mi andar en bici y demás y como había tenido aquella temporada que no podía andar en bici ni pensaba que fuera poder volver a andar en bicicleta pero bueno que volví lo que pasa que bueno, tardé en volver y volví pues, en unas condiciones, no penséis que ¿eh? volvía yo siendo un ciclista de wife 10 como, ¿eh? como como ahora mismo, porque ahora no tengo yo queja de de la mía habilidad para andar, pa andar en bicicleta eh, bueno, la cuestión es que en aquel momento ¿eh? pasó un tiempo en el que yo podía andar en bicicleta ¿eh? pero no quien a, a ponerme de pie porque si me ponía de pie perdía el equilibrio y caía entonces tenía que estar siempre sentado entonces acostumbréme, pues eso, a, a bueno, acostumbréme, ¿no? No me quedaba otra que andar siempre sentado, con lo que les cuestes, que yo toda la puta vida para subir una cuesta en bicicleta, pues pongo me de pie, hoy en día vuelvo a ponerme de pie de ese mes en cuando, ¿eh? pues eh, fíjeme a subirles les cuestes, ¿eh? pues sentado, también sentado, claro, no había no había otra manera de... De, de subirla que no fuera sentado y coño por pues, lo que yo no sabía descubrirlo entonces y es que precisamente al pedalear sentado en posición de sentado pues desarrolles los los glúteos yo no lo sabía pero miren tenemos de aquella porque fue poniéndose el, el culo como una piedra y, en notolu <ríe> yo de aquella tenía tenía una moza ¿sí? y y fue ya notó decía este vas teniendo el culo duro porque además siempre me acuerdo muy que siempre fue una sesión de ella de joda tienes el culo y tal el culo ya para pa, pa ser blando porque para ser el culo para sentarse y tal tienes que estar blando y no cuando está ta duro también te puedes sentar igual y no no pasa nada estás te estás también muy bien bueno pero a ver que se me vuelva vuelvo a marchárseme la la pinza eh vuelvo a marcha, me la pinza. Entonces, pero no penséis que no sé de que no sé de dónde venía todo este tema eh todo este tema venía ¿eh? de que bueno yo hay determinados grupos musculares que los desarrollo con cierta facilidad y determinados grupos musculares que no todo lo que tiene que ver con el tren inferior, ¿eh? bueno, desenrollo lo bastante bien, eh el tipo de deportes de actividad física que, que más que más practique siempre, entonces bueno pues eso eso desarrollo bastante bien. Otra cosa y ya, ya eh, todo lo que el tren superior. De la cintura para arriba, yo ya desenrollo peor. Mira que por ejemplo tengo épocas de, de ir muy abundante a la piscina Entonces diría uno, oye, pues joder, si vas mucho a la piscina sería normal que desarrollares eh, brazos, pectorales y tal. ¿Qué va? ¿Qué va? Ni para Dios. Yo puedo ir a la piscina, tengo los bien, ¿eh? en el sentido de que, de que puedo nadar muchos largos, muchos metros y, y nunca eso, pero, pero no un desarrollo yo la, la musculatura de, de toda esa parte. ¿Mm? No, no, para nada. y ya bueno lo, lo que a lo que digamos a lo que ¿sabes? por motivo por el que salió todo este tema y porque os contaba que yo la parte de la zona muscular que sí que en no un desarrollo ni para dios ¿eh? y que nunca en la vida tuve tuve en condiciones y siempre fue una mirada flácida y eh, la tripa son los abdominales ni abdominoplastia ni, ni hostias en vinagre la cuestión ya es que yo los abdominales no los desenrollo ni ni de ninguna manera entonces bueno pues como no desenrollo los abdominales que son la musculatura que al fin y al cabo sostien lo que lleva lo que lleva la espalda lo que lleva la, la columna vertebral pues ya normal que me duela el, el la zona lumbar ¿eh? porque no tengo no tengo musculatura abdominal Y vale, sí, ¿y por qué contaba yo? Eh? Ahora ya llega la conclusión de dónde vino toda la historia Esta de las alucinaciones y demás ¿eh? Falé de las alucinaciones que yo tenía cuando tuve en, en Comenucío Falé de ello porque a eh, ello el hecho de que Hay gente que, que se somete a operaciones quirúrgicas Porque da la gana ¿eh? Eh, Falé del tema de que hay gente que se somete a operaciones quirúrgicas de Porque da la gana Al, al cuento de lo de la abdominoplastia esta ¿sí? ¿por qué falé de la abdominoplastia? pues falé porque no tenía yo abdominales ¿y por qué falé de que no tenía yo abdominales? porque falé de que me dolía la zona lumbar ¿pero por qué me, me, me falé de que me dolía la, la zona yumbar? Hostia, pues falé de que me dolía la zona lumbar porque pese a ello ¿eh? pese a ello, pese a que cuando estoy mucho tiempo de más en cama duerme la zona de lumbar hoy levantéme de la cama pues muy tarde un día me será un asqueroso de estos que dices tú para que puedes levantarme de la cama tengo alguna cosa que facer hombre sí por tener pues limpiar la casa faise mucho cuando vives en una casa tienes la limpia no en mi caso yo limpio una vez de ese mes en cuando cada Cada varios meses, ¿no? yo limpio cada varios meses y ya abundo no, no soy yo de esos que están que obsesionados con la, con, la, con la limpieza, ni mucho menos. Y es curioso porque después la, la poquísima gente que va a la mi casa, porque es la mi casa, si un sitio al que no me van a ¿eh? la mi mamá de ese mes en cuando, yo es la única persona que va con cierta regularidad cuando yo con cierta regular, regularidad regularidad y una vez cada mucho pero bueno va me iguala igual unas dos veces al año a mí igual no va porque hostia jode porque yo un cuarto sin ascensor y bueno yo a mí iguala también que coño lo que pasa que bueno yeah. las mujeres mayores son así un poco más maruches y, y presta ellos presta ellos más eh, ya os digo ya el, el mío juego como que pasa de todo nada más de alguna vez que tiene que ayudarme a, a subir de algún mueble de algún electrodoméstico de alguna cosa así porque manda narezas que el paisano tiene ya pasó de los 80 y por embargo sigue siendo más más fuerte que yo y sobre todo ¿eh? más hábil más hábil eso de balmas maña que fuerza, hostia sí, y es verdad y y él tiene esas dos cosas, tiene la maña y tiene la, y tiene la fuerza eh, pero eso, pues ponte que desean eso la mía la mía más, de hecho en vez en cuando igual una vez al mes si cuadro o menos la mío igual un par de veces al año y pues, para de contar creo que a mi casa no bien no bien hay de más y bueno pues eso normalmente mira tú les, les madres y les hueles suelen ser muy muy exigentes para el tema de, de la limpieza ¿eh? suelen ser muy miques. No no pues es curioso porque viene y dicen ay pues nunca no tan sucio igual yo porque claro siénteme a mí que siempre estoy diciendo el guarro que, que tengo la guarra que tengo en la casa que entonces espérense que te ha mucho peor de lo que de lo que está no pero bueno no lleva tanto Bueno, no llevo tanto, ellos ¿eh? digo que llevo mucho, pero según ellos no llevo tanto Bueno, yo ya por pues digo Yo limparé una vez cada tres meses lo mejor, si limpio eh, O sea que, bueno bien Guapamente podía levantarme de la cama Para pa hacer eso, para limpiar Que va, hombre, que va No tengo ganas, no tengo ganas de no levantarme No tengo ganas de nada, no tengo ganas de, de limpiar ¿Para que voy a limpiar? Eh, bah, qué idea Y también podía, qué sé yo... ...podía levantarme a dar un paseo... ...no os digo que me gusta mucho caminar... ...pues podía levantarme para dar un paseo por ahí... ...ya, pero... ...y que hay tantos horas... ...que joder... Eh, ...y además hay frío... Eh, ...no tengo ganas... Pues hoy, ...yo un día de esos, ciertos días no... ...pero hoy fui un día de esos... ...fui un día que no tenía ganas de nada... ...podía salir en bicicleta... Eh, eh, ...podía alier. eh, ...no tengo ganas de ayer más aquí en casa y tal, tengo mal gusto, coño, vete a una biblioteca. ¿eh? Yo voy muchas veces a, a, a los centros sociales a Ller, podía hacer eso, pero no, tenía ganas. Podía cocinar, ¿eh? podía levantarme a cocinar. Beh, yo como cualquier pijada, diles que tenga por ahí y tal, ya fecho, y si no, pues una manzana y, y un yogur y yo, bueno, yo aprovecho lo bien, ¿eh? de todas maneras, tengo una panzuca curiosa, ¿no? vos penséis que estoy flaco por... por no comer, no, no, yo aprovecho lo bien lo poco que lo poco mucho que coma o sea que bueno, ¿eh? podía levantarme a cocinar a más cocinar, oye cuidadín, que yo una cosa que me presta ¿eh? a mí préstame cocinar pero préstame cocinar para que lo coma de alguien más que yo ¿eh? yo cocinar para pa, pa comer yo ¿qué quieres que me diga? no no veo mucha no veo mucha gracia Y otro puede decir, coño, pues yo lo más importante ¿no? y, y que como tú no, pues mira, yo para comer yo pf, hago una potada de, de, de arroz blanco y otra potada de lentejas y ya la venga tiro una semana con, con eso ¿Mm? no me pongo yo, eso sí, si bien de aquí en la casa, pues oye, me presta a mí pues que si usar ingredientes, que si tal que si fácil y esto, que si fácil lo otro pero bueno, ya os digo, como prácticamente nunca no viene a, a a la mía casa ¿Mm? Pues, entonces quedan sin, quedan sin practicarles mis artes culinarias. Cuando venía acompañado, cuando vivía acompañado, todavía, oye, prestábame pues a cocinar, de ese mes en cuando cogía los caciplos y poníame yo a escacharrar, foray, a escaciplar, y prestábame, pues joder, hacía cosas muy ricas, muy tal. Pero desde que estoy solo, la verdad que no cocino una mierda. ¿Para qué? A ver, yo no aprecio y cocinar para mí mismo, ya hay tiempo y esfuerzo. También podría decir, joder, pero yo también llevo una no manera de entretenerse. <risa> no, pues digo, no tengo ganas de nada. Yo en la neudonia, la neudonia, que, eh, que en realidad, como total, no disfrutes con casi nada, ¿pa ¿para qué vas a preocuparte? De, si no vas a disfrutar la, la comida esa, ¿qué más te da? Eh, total, no vas a disfrutar la gran cosa, entonces, ¿qué más qué más, qué más te da? Y sí, bueno, pues podía al levantar más, hacer otras muchas cosas, ¿eh? pero no les faigo no les faigo ¿Por qué será pues igual tiene que ver algo con con con iba a decir con la miseria no joder tendrá que ver más más con la con la con la con la miseria no, no creéis que tenga más que ver con la miseria que con la que con la anedonia yeah, pues para mi idea que para mi idea que igual si sí, ¿eh? no sé igual Sí, sí, sí, sí. Quiero decir que seguís sintiendo red de cuca, pero ya veis, trapóse la lengua o lingüoso me la traba, que también se puede decir así. Bueno, sigue sintiendo red de cucaracha y en Radio de sigue sintiendo. anedonia que ayer el programa que suele salir todos los jueves a, a estos suele salir ya os digo porque no siempre sale ¿Mm? pero bueno cuando el presentador llega anedónico yo lo que tiene porque la anedonia puede llevarte a ¿eh? a decir ah, joder no sube y tal por ejemplo la semana pasada no no es verdad la semana pasada no un pero yo porque porque tuve muy ocupado tuve muy ocupado y es que pasó una cosa Eh, que es muy poquita cosa pero que yo fue un un mundo de ello eh? eh, sentiste alguna vez la expresión esta de afogarse en un vaso de agua eh? bueno pues yo en este caso afogo en un un vaso de agua la cuestión es que eh, tuve cinco días cinco días ella eh, os digo o sea, lo que son cinco días siento de una vida eh? una vida en la que ya llevo superado Yo que sé, pues no sé qué porcentaje de la mi esperanza de vida, pero bueno, bastante. O sea que cinco días al fin y al cabo no son nada. Pues pasaré escanotes porque tuve cinco días en sin conexión a internet. ¡Oh! qué cosa más chunga, ¿verdad? ¿Eh? Pasa que ya es lo que tienen las necesidades, creáis. Porque no hay una necesidad real, vamos a ver. Por el hecho de, de tener o dejar de tener internet, eh. Por ese, por ese motivo no, no no vives mejor, ni peor, ni mueres, ni tiene ningún tipo de efecto sobre la biología de, ¿eh? de la persona, en principio. ¿Mm? Pero para mí hay una necesidad creada. ¿Por qué? Pues bueno, por lo que os digo tantas veces, de, de la soledad esa en la que vivo. ¿eh? De la misma manera que en un bien hay de a casa a comer y en un poco cocinar, pues tampoco en un bien hay de a charlar. ¿Eh? Y yo la verdad que sí que tengo que reconocer que, oye, hay cosas con las que yo me siento a gusto ¿eh? cuando consigo arrancar a faceles. Lo que me cuesta trabajo últimamente, llegué a arrancar a hacer cosas que, por mucho que me guste, y eso, por ejemplo, que caminar gusta mucho, o sé, sea, por ejemplo, que andar en bici gusta mucho y que son cosas que, puedo fáciles solo. Pero hay una cosa ¿eh? que sí que me gusta mucho, mucho, mucho. y que de momento no hay apatía que me que me quite de que me quite de fácil hablar con la gente ¿Eh? a mí me gustaba mucho la compañía me gusta hablar con la gente ya veis, seguramente hay gente que tiene familia numerosa y que me gustaría estar solo y yo que te solo me gustaría meter con gente en fin, oye, <risa> nunca yo a gusto de todos todo ¿no? ¿Eh? y, y Dios como yo la historia, Dios da da orellas a quien no entiende joder no me acuerdo del, del refrán pero bueno en el caso es sí, que os digo entonces para mí internet ...supón... la posibilidad de estar acompañado aunque te asomo porque joder por internet mantengo en contacto con mucha gente por facebook por correo electrónico o por, por mira mismo momento ahora estoy haciendo un curso de teleformación y coña en la plataforma de teleformación pues la, la gente ¿eh? todos los compañeros dicen cosas no yo lo mismo cuando estaban la en el módulo presencial ¿eh? que que iba allí a verlos todos los días y a mí me soplaba mucho más pero bueno algo y algo no pues mejor eso que que no tener nada por cierto la cámbase ya bien pronto ¿eh? vaya como voy a echarlo de menos porque ahora mismo no estoy ...no tengo ningún curso en, en perspectiva... ...no está convocado ninguno... ...estamos en, en mala época... ...y de alguno preguntará a los mejor... ¿eh? ...y ningún trabajo tampoco tienes en perspectiva... ...y entonces yo reiréme... Ja, ja, ja, ja, ...por no llorar... ...que de trabajo... ...no sé si os a contar ...que estaba esperando un maravilloso... trabajo de... ...de un contrato de seis horas y media... Distribuyes a lo largo de 5 semanas, no al menos. ¿Mm? Bueno, pues ni ese siquiera. ¿eh? Ni ese siquiera. fue bueno, fui a una entrevista, aunque debimos decir como 30 personas, me parece. Escogióse a dos ¿eh? para tomar la decisión final y no volvió a saber nada. O sea que me imagino que la decisión final fue algo así como, cogemos a este y es cierto que tomen bolsa Q. Debía ser una cosa, una cosa así, O sea que ni eso, ni eso, o sea que imaginemos un trabajo de verdad, estos que lleven de trabajar todos los días y tal, que va hombre, que va, no, no, no, no. de esas cosas no no se ven en perspectiva, ni, yo que sé, cada vez estoy pensando más que ya no lleguen a un trabajo ahora, llegué... pienso que ya no voy a volver a trabajar, y bueno eso ya es fácil cuando como yo piensas que, que no queda ni siquiera un año, ¿Eh? Queda en seguir un año porque el mundo se acaba el 21 de aviento ¿sí? se acaba cambia se resetea dame exactamente igual dame exactamente igual pero pero pero oye la cosa la cosa y ¿sí? que que sea como sea así no va a seguir así no puede seguir O sea, ¿no? que que yo hasta entonces no es fácil y ¿eh? que fácil llega en un trabajo más que nada porque tal y como tales cosas ¿sí? y de momento aforros para aguantar, hasta ese momento tengo los o sea que tampoco hombre no siendo que venga un corralito, una cosa de esas, que por poder por venir tranquilamente, pero bueno, una de las cosas guapas de, de, de de no tener gran cosa que perder, y que da todo un poco igual, eh, tampoco miedo no tienes. Que eso sí vos lo digo, eh, a ver, anedonia, sí, o sea que que no siendo placer. pero tengo la fortuna de que tampoco no siento miedo ¿eh? estoy como un poqueñín como un poqueñín como si diciéramos eh, plano, sí un poco plano en cuanto a los, en cuanto a los sentimientos, las emociones ¿no vos crees que, que yo ahora tengo ni, ni, ni quiero mucho ni odio mucho ni, ni me siento muy feliz, ni me siento muy triste no o sé, sea, yo una cosa ya esqueroso la verdad ¿eh? y una situación asquerosa está de, de la planicie pero, pero bueno oye no sé y es lo y es lo que hay eh, Mira ahora sí ahora sí que me marchó la pinza del todo porque no sé exactamente por qué empecé yo a, a falar de, a falar de todo esto. ¡Ah, sí, coño! ¡Ay, cuidado! ¡Che, che, che, che! ¡Cuidado bien, que sí, que me acuerdo! Porque estaba hablando, pues, de aquellos cinco días que tuve sin internet, ¿eh? Y que, como tengo yo la necesidad creada de internet por la... por la soledad, básicamente, que, que siento. Pues la cuestión es que eso, tuve tuve cinco días sin internet, ¿sí? Tuve exactamente sin internet. Desde el día 18 sobre las... antes de las 11 de, de la mañana, ¿eh? Hasta el día 23, también a eso de les, de les 11 de la mañana. Cinco días exactos. ¿Qué os parece? Eh, se me jodió el, el módem. Y aunque yo no me paré no de insistir en que venían a arreglármelo de una puta vez. Porque yo paso realmente mal sin, sin internet. Pues aunque insistí mucho, tardaron a menos que cinco días en venir a repararlo. Al y al final no tuvieron nada que reparar. Porque lo que pasó, ¿sabes lo que llegué? Que ridículo eh, Qué ridículo. Eh, lo que pasó fue que un vecino en mi edificio, dio de Basha, una compañía, eh, suministrado a de internet, y la compañía a de internet, en vez de dar de baja al piso de él, dio de basa al mío, por error, eh. Y entonces cuando vino el rapaz, eh, pues nada, sencillamente tuvieron que volver a, a dar de a dar de alta el, el, el mi piso y, y tira para adelante, ¿no? Y pasó cinco días. Y claro, la cuestión llega es que como, como ahora estoy haciendo encima lo de la teleformación, pues tengo que mandar ejercicios y, y cosas, ¿eh? a través de, a través de internet. Entonces me arreglé porque la misma tiene conexión, pero oye que la misma, para arriba, vive en el extremo contrario de la ciudad del que vivo yo. con lo que pues podéis imaginar los, los valles para arriba y para abajo más que nada porque <ríe> pasé una vez de más ¿eh? pero me cago en la puñeta de esto de nada pues bueno las cosas que podía hacer sin conexión pues se me va en mi ordenador y, y cargarles un yapiz, cogí la bici pim pam pim pam pedaleando pedaleando pedaleando para que es la misma subo tal cago en la marca no tengo todo lo que me fa falta me cago en la puñata, pues tengo que ir a por más y luego pa desesperábame yo solo, en plan de cago en la puta y que vengo y sí, vale, puedo traer muchas cosas en, en el lápiz, pero luego tengo más materiales en casa y, y igual tengo que andar mirando cosas por, por, por internet, y, bueno, bueno, entre pitos y flotes, la verdad ya que el lluvios pasó. Eh, eso, fui a casa a mi mamá a hacer ejercicios y tal, y me ya, yo creo que les dieron a la noche igual ya, ya me dieron y y no tuve ganas de venir ya ves tuve ganas de venir salía dar un viaje para la mi casa dando un rodeo un rodeo importante para para tomar el aire y porque la ciudad de no Al fin y al cabo pues bueno yo más agradable todavía que todavía que de día de hecho hoy ya os digo no hice nada pero quién dice nada quién nada es nada en todo día eh no hice nada en todo día Eso, levantarme no sé qué hora. Eh, me a, a dar vueltas por el pasillo, por para y por atrás. Sentéme delante del ordenador porque ya os digo que que, bueno, que debe ser una de las pocas cosas que, que faigo. Que en realidad no falgo nada más que mirar para el monitor. Pero bueno, oye. Eh, bueno, sí, hice alguna cosa nomás. F hice algún ejercicio para, para el curso. ¿eh? Comida, que, que sí, comí, sí comí. Cocinar, no, no cociné. Eh, tenía por la nevera restos, eh, y ahora pues, con los restos me apaño perfectamente. Vi un par de capítulos de, de una serie de televisión, que no vi en televisión porque yo hay años que no veo la televisión, y vine, vine al ordenador. Paso escanotes porque ahora van y, y cierran el, el Meguló a CS. ¿Eh? que yo donde estaban los, los más de los capítulos de serie esta y yo no los descargué todos en ese momento porque, dije yo, según vaya viéndola, descargo los, ¿eh? Total, están allí. No, pues ya no están allí. ¿eh? Dejé de y tal en otros sitios, pero ahora cuesta más trabajo encontrarlos y descargarlos. Nada, fíjese de eso, luego tuve jugando, hay un juego en el ordenador, ya el único juego de ordenador al que yo juego, ¿eh? De verdad, porque... Hay gente que tiene movimiento de juegos y tal, yo que va, que va, yo, hombre, jueguinos de esos, de, de chorradines en flash y tal, pues igual si puedo jugar a otro, pero juegos complicados de tal, solamente juego uno que se llama el civilizatio, que consiste en, en, en crear una, una civilización de... ¿Eh? Desde la prehistoria fundar ciudades y ir progresando que si hay presupuesto cultura hay de lo militar de la tal bueno mola no sé y tuve pero tuve horas jugando bueno llevo meses jugando al, a la misma partida ¿eh? porque estoy un juego de esos que que, que, que oye, oye desde la prehistoria hasta la actualidad pues imagináis pues, tiene que llevar tiene que llevar tiempo jugando a eso y, y al final lo que dije yo cuando ya lleguen les casi les mueve la noche y si yo bueno esto no puede ser y entonces que fui pues agarré la bicicleta ¿eh? y, y di vueltas por por un viejo, por la ciudad en vez de venir derecho por la emisora ¿eh? que si vengo derecho por la emisora pues en 10 minutinos igual ya estoy aquí no de un rodeo per grande para la ciudad sí porque no sé si vos acordáis que a dos semanas te explicaba yo aquí en este en este explicaba yo lo que me presta lo que me presta mi dar en bicicleta para la ciudad cuando llega noche está y, y fe frío ¿Mm? acordáis vos bueno pues por lo menos ¿eh? esta vez esta vez sí lo hice ¿eh? eso sí lo hice y eso sí me proporcionó a mí una pequeña dosis de de placer sí realmente eso sí no sé difícil bajé hasta ventanillas subí pela través de ventanillas subí para la tenderina después pero dónde subí no sé pero a otro sitio que que fui a dar al al parque San Francisco subí subí hasta las aguñosa metíme pero vayó bien Subí un cachudo a la carretera a un luego viene para acá, nada prestoso, un recorrido prestoso. Eh, yo decir, yo recomiendo voslo a toda la gente que podáis padecer anedonia, apatía o similares, pero bueno, eh, a ver, eso funcionaba a mí, no necesariamente a tiempo porque funcionáis a los demás. ¿no? ¿Y sabéis lo que voy a hacer ahora? Voy a poner otro cantarín. ¿Sabéis que... cual es el grupo este que te venga a poner toda la, toda la noche bueno toda la noche llevo puestos dos cantares de ellos ¿eh? igual ya los conocéis porque porque joder tengo los tengo los puestos bastante en Anedonia en las últimas Hermanes no sé por qué estaba dando mami por por estilos bueno yo soy muy Muy variado en cuanto a los, los mis gustos musicales. gustenme cosas de, bueno, y también lo sabéis que coño, si estáis de sentir este programa, sabéis lo de sobra a gustan me gustenme cosas muy, muy variadas. Pongo aquí cosas muy variadas. Pero bueno, hay que reconocer que los dos estilos por antonomasia, eh, que a mí me gusten, y que me gusten de verdad, y que me gusten mucho, y que me gusten de la mocera son el, el punk y, y el ska. Entonces, pues, hacía mucho tiempo que no dedicaba yo al programa a poner punk, ni a poner ska. Y esta noche, sí. Esta noche, pues, bueno, ya llevo puestos un par de, de cantarinos de un grupo eh, británico. Un grupo de... Creo que llenan de Londres, pero no estoy seguro. Pero, bueno, ingleses llegan. Unos cuantos rapazos, tres o cuatro, no me acuerdo, y una rapaza eh, que formaban un grupo que se llamaba Violators. Los Violators nada más... que yo sepa sacaron un disco no sé si en el 81 o en el 82 una cosa así ¿na? y que yo no descubrí hasta ahí unos pocos años ¿eh? no penséis que me gusten de toda la vida pero desde que los descubrí la verdad que considero que son uno de los mejores grupos o, o mayores no que más me gusten a mí de los que conozco entonces bueno pues hasta ahora eh, sentisteis en angland y sentisteis life on the red line tengo yo una pronunciation ¿eh? flipante y ahora vais a, a sentir fugitive bueno vais a sentir si os da la gana porque si no lo que hacéis en ese momento pasar el volumen o o poner otra emisora o qué sé yo joder lo que queráis ya ya de programina. La verdad que tengo que reconocer que tenía mono, ¿eh? tenía ganas de, de la propyola de Fechu, bien ¿eh? eh, eh, En La propiolá anterior, <risa> la parrolada En antes, eh, después de, del primer cantar y en antes del segundo, pues entró por aquí un, un compañero de la radio, entró al estudio, ¿no? Vamos, entró Vilo por la por cristal y tal que entraba. entraba el local y entraba con más gente supongo que sería con, con no sé qué gente y era con la intención de, de enseñaros esto que viene que viene a la radio y demás y bueno pues nada vi por cristal y tal vi que yo os enseñaba la parte de la biblioteca y tal y seguramente luego quedarnos ahí charlando y seguramente él tenía intención de enseñaros también en el, el estudio y ahí y Estoy imaginando, seguramente pues dicho eso de, seguramente yo os dicho eso de, ah, esperéis un poqueñín que ahora mismo cuando ponga un, un, un cantar, pues entramos y vemos todo, todo aquello y tal. Pasa que no sé qué tiempo estuve sin poner un cantar, igual estuve pues medio orina o una cosa, una cosa así, ¿eh? Lo siento, que voy a hacer en mi programa y así? No, de hecho bueno, marcharon... Volvieron a marchar, estuvieron aquí como eso media hora y volvieron a marchar otra vez eh, sin que yo acabara de, de dar la porpeyola. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Joder, ¿qué, qué voy a hacer? ¿Cortar? ¿Para, ¿Para que entre siete de visita? Coño, que entre si quieren. Vamos a ver, no tengo yo por qué cortar. Ah, bueno, espera, pero tengo el pestillo echado. Ah, bueno. Sí, me falco bien en echar... Yo curioso Podéis pensar que yo plano ya Yo la, la puerta de fuera de la calle Cierro la, cierro la de llave Pido ya al, al anterior al, al collacio de, de Amala Hostia pero y cuando sale oye, Cierra, hay una voltina de la llave y tal bah, Más que nada porque no se me meta nadie de aquí Que oye, estoy solo y, y tampoco yo plan Porque pues metes un navallero eh, O, o un, algún, algún tipo de malhechor o delincuente Que pueda venir aquí A hacerme algún tipo de, de cosa desagradable ¿Mm? Incluso un violador de niños No, un violador de niños que más me da que antes Yo ya no soy niño Bueno, igual, la cuestión es que yo mando a cerrar la puerta Pero después ¿eh? Aquí la puerta del estudio Tiene también, tien también un pestillo ¿eh? y, y, y yo no sé por qué exactamente Pero Cierra ese pestillo Que no puede decir, joder, pero vamos a ver Si estás solo ¿Eh? en el local y ya tienes la puerta de fuera cerrada para que para que llegues también en el estudio no tiene mucho mucho sentido no no la verdad que no tiene sentido ninguno pero hoy encontré el sentido que puede tener empecé a, a cerrar por dentro cuando no sé si vos acordáis eh, a que tenía aquel amigo aquel compañero estaba un poco Dislocado en ese momento, estaba ofreciendo cosas raras, un collazo que de aquí de la, de la emisora, y bueno, pues cerraba para pa evitar que, que viniera a molestar, ¿eh? porque sabía bueno, que en ese momento, pues el, por, la crisis que tenía en ese momento, pues ya era susceptible de venir aquí a, a. Bueno, en ese momento no quería que viniera, ¿qué coño? Quería hacer mi programa y yo solo. Y después, pues quedéme yo con la. Con la ...con la costumbre esa... ...de, de piellear siempre... ...siempre a la puerta del estudio... ...y mira tú que ya tontería... ...ya os digo porque yo vengo solo... ...y los normales tesores... ...vamos a ver... ...che que no venga nadie... ...eh... ...son ahora las 12 menos 20 de la noche... quién coño va... ...quién coño va a venir... ...eh... ...no viene nadie... ...che <risa> como en mi casa que no viene nadie... ...pues aquí tampoco viene nadie... ...estos... ...coño... ...igual yo por eso que cogí yo... ...esta hora para... <risa> ...para hacer radio... ...porque no venía... ...para que no viniera nadie... vaya coña que bien que lo paso yo aquí cuando cuando viene Collazos a hacer el programa a hacer el programa conmigo pero bueno la cuestión es que tengo algo pisado entonces no sé si, si hicieron de algún tipo de de algún tipo de esfuerzo o algún interés en, en entrar al estudio la verdad es que no no me enteré, me enteré. <risa> manda huevos eh y mira luego pues igual resulta que se entraba la gente animal de los a hablar ¿Eh? porque dicen los collacios que, que vienen de ese mes en cuando a hacer el programa conmigo, que ellos no son charranes, que el charran soy yo, pero que yo soy tan charran que, que transmito ellos la, la capacidad de ser charranes también a ellos, y que entonces ellos prestan porque porque se, de, se desatan aquí a falar y a contar cosas, porque yo desatome también, bueno, pues igual entraba toda esta gente y facien, facien aquí un programa un programa conmigo, cuando, pues la verdad, hubiera prestado bien. Porque a mí me mucho cuando cuando cuando se mete más cuando se mete más gente para el estudio y me y me cuenten cosas ¿eh? bueno me cuenten y yo les cuento ya ellos y falamos tenemos aquí una tertulia. oye pues ahora que tengo uy iba de, iba a decir tengo dos personas dos oyentes habituales en el en el chat pero no resulta que nada más nada más tengo a uno a ver exactamente quién ye el que marchó y quién ye el que quedó a ver qué pone, no. está Fóbico, Fóbico sigue, eh, joder, estoy, claro, Lucía enfadose porque no la saludé ni tan siquiera, eh, y joder, pues encima por una persona que se me meta el chat, que menos que saludala, bueno, espero que siga por ahí, porque oyentes sigo teniendo tres, ¿eh? entonces yo espero que, que una sella Lucía, que una oyente histórica, Fóbico también lleva un histórico. Y a la hostia de vi, Esto se vieron a en algún momento en que este programa ya era más prestoso y tal, y ahora dirán, va, pues oye total, ¿qué tenemos que hacer un jueves de noche? Pues venga, meternos a meternos a, a, a, a aguantar al anatónico, porque ya, ya estamos hechos a ello y tal. Yo siento mucho, me fóbico que tenía visita. Ay, ah, marchó porque tenía visita. Bueno, anda, si yo por eso, qué suerte tiene que tiene visita. Yo nunca tengo visitas. Mira, precisamente esta noche que te iba hablando de que yo nunca tengo visitas, va un oyente y se me marcha porque tiene visita. Bueno, pues, ¿qué se sí iba sí a hacer? Eh? ¿Qué íbamos a hacer? Unos tienen lo que otros desean. Eso ya es así de, de toda la puñetera vida. ¿eh? Otros igual desearían estar aquí y no están, y yo desearía estar donde están ellos y, y estoy aquí. Pero bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? No, pues debe decir, pero bueno, ¿qué opina el Fóbico? Debe decir que, que ya que tenía dos, dos oyentes eh, metidos en el chat, que opinaran y me decían si no son más prestosos que los días que vengo yo solo, ¿eh? los los programas que faigo cuando viene va gente cuando viene el, mi amigo el Trovador. o cuando viene el pistolero maniego, ¿eh? la mi la verdad ya que prestame mucho más, me pasame el tiempo más deprisa y y eso muy agradables, es coño, me prestado mucho cuando vi no sé, fóbico, no sé, ahora creo que eso, no sé si te cuadró, eh, eh sentir el programa de alguna vez cuando, cuando estábamos en esa situación, y pena que no te lucía porque Lucía sí que sintió un par de veces esa No sentí un par de veces al trovador y a mí aquí dándole la por pelluela. Y, y sí que me tienen dicho que, que bueno, que, que, que prestaron, que prestaron esas, esas situaciones a mí, la verdad que, a mí la verdad que también. ¿eh? Yo de fecho creo que los programas que llevo fechos en Radio Cuca solía hacerlos acompañado. ¿eh? El primer programa que, que finza en Radio Cuca, ¿eh? allá hay puh, 17, 18 años ya, acá y ya no ponte en el estudio en aquel en aquellos tiempos en el primer programa que hice en Radio Cuca ya éramos en principio tres pero solíamos muchos más tres ya éramos los que estábamos apuntados y tal pero bueno eh solíamos juntarnos, juntarnos muchos más en el estudio y sí fue el primer programa después bueno asistía mucho bueno mucho de ese mes en cuando asistía a otro que también nos sentábamos cientos la madre, después eh, después ya eh, después ya en el local de aquí arriba de Ciudad Naranco, no este sino otro ahí también tuve programas que nos sentábamos un ciento la madre. Y mira, ahora llevo ya cuatro años haciendo uno que lo faigo yo solo. ¿Mm? Eh cuando hay varios son más simpáticos los programas, cuando está solo son más profundos. No digas son más profundos di, Son más coñados <risa> que, que que seguramente eh, Yo menos diplomático Pero se acerca un poco y más a la realidad <risa> Que cuando hay gente Son más entretenidos Y cuando tú y yo solo Pues oye, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay, ¿no? <risa> bueno, vamos a Yo creo que vamos a, a ir terminando Vamos a ir terminando Mira, Fóbico, vamos a hacer una cosa ¿eh? ya que estás ahí lleves ahí toda la noche ¿eh? voy a poner otra de los de los violators ¿eh? voy a poner otro tema de los violators pero nada más para darte tiempo a pensar para que me pidas un tema para cerrar ¿eh? que no va a ser de los de los violators pone ahí eh, pone este más trascendental cuando estás solo pues igual o igual no te digo yo que no eh, llevan más los pensamientos eh, Así te un poco más de tal. Que dice, ahí... Westgate. ¿Quién Westgate? No pasa na, neño, tí es Westgate? ...un pasa niño. Tienes bien de llavia. ¿Quién será Westgate? A ver, Westgate. Eh, ¿Tú di quién es? Coño. Pues, a ver ¿qué, qué va a ser esto. Asienta aquí, Carlos. Condes detrás de matos y de alcuños. Y, eh, pon decir, -de lo que quiera. Y tú que, bueno, esta persona, sea quien ya, está diciendo una cosa prestosa. Eh, no tengo yo, no tengo yo. Macajón de la mar. ¡Otru! ¡Uy! pues mía! No paréis de hablar cuando me voy. Esta debe ser Lucía otra vez, ¿eh? que vuelve. Bueno, que no paréis de hablar cuando me voy y cuando estás tampoco. ¿eh? <ríe> que decía yo, bueno, pues ahora ya vamos a vamos a tener un problema. Porque yo me decía a Fobico que le iba a poner otro cantar de los Violators y, y que después ¿eh? que, que escollera un, un cantar de cierre. fuera de otro, ya está bien joder de este rollo que llevo últimamente de poner todos los cantares los mismos hay que ser aburrido y, y, y sin eh, sin sustancia, no joder, pues puedo mezclar, como toda la puta vida, ¿eh? como toda la puta vida, toda la puta vida, mezclé cantares aquí y últimamente pongo siempre los... ah, pues hoy toca los violetos o oh, violetos hoy toquen los ramones, pues ramones, no Pues voy a poner un, un, un cantar que no tenga nada que ver con esto. Bueno, pues la cuestión ya que decía yo a, a Fóbigu eh, que. que escogiera un cantar de cierre, que ponía un otro de los violators. ¿Eh? para que se lo pensara y que me pusiera ahí un cantar de cierre o me encuentre que pueda encontrar en el YouTube, en el Betorella, no me pongas una cosa muy rara. Bueno, esto que también encuentras las cosas raras, porque al YouTube como ya la gente particular, la, la que sube, la que sube los cantares, pues puedes encontrarte ahí un, un vídeo del de, de, de grupo de los vecinos de, de, del segundo, ¿Eh? puede ser, puede ser. Pero bueno, ahora la cosa. Y que me metióseme, metióseme más gente ¿eh? El Westgate este que dice que hay un admirado secreto Pon hoy, no coño, hoy es lo que estoy poniendo Ahora, uy Dito que bueno, puedes poner Cualquier otro grupo de hoy Pero no mal con que me pongas el estilo Tienes que ponerme también el cantar concreto ¿eh? Lo dicho eh, Vamos a hacerlo así ¿no? Lo que pasa es que en vez de en vez de Que sea fóbico La cuestión y que tengo a, tengo a tres personas ahora mismo en el chat eh entonces nos podemos hacer mmm, de varias maneras podemos hacer eh, que ponga el el primer cantar que se usieran es sí y el que ponga esa es una posibilidad otra posibilidad y que los tres pongan uno cada uno ¿eh? y yo entre esos pues escolla y, y Y diga yo, vamos, pues este, y vosotros no vos quiero para nada, quiero este y nada más. Eso ya es otra posibilidad. Pero la otra posibilidad, ya que ponga los tres. ¿Y por qué no? ¿Eh? ¿Que llegue que este programa tiene que ser nada más de dar la parpayuela? ¿Tiene que ser nada más de falar? No, no. Pues voy a poner también, eh, eh, pues hacer un programa de música. Voy a hacer Radio Fórmula. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, voy a hacer un poquín de, de radio fórmula. Voy a poner los tres cantares Que me, que me pidáis ¿Qué os parece? ¿Qué? Sí, voy a hacer eso De momento el, el tal skate Este, que me dice que lleva Un admirador secreto ¿eh? hay, que, hay que tener una vida triste para admirarme a mí Pero bueno, oye, cada uno admira A quien le da la gana Dice, ¡Pon basura de cárcava! ¡Madre de Dios! ¿Pero qué y es eso? De alguno, eso suena a, a, a, a, a un carrado chunga no pero ponesme el enlace pero ya que yo tengo que buscarlo en el, en el otro del otro del otro ordenador hombre entonces no me sirve yo pongo basura y pongo carga con eso ya sale no bueno vamos a vamos a probar vamos a probar voy a abrir a ver abro internet en este ordenador ya que ya vos te expliqué como como furro esto más veces no como furola la cuca eh Tenemos dos ordenadores aquí en el estudio. Uno que llegue a través del que del que se emite. Y otro que llegue el que, por ejemplo, graba. Eh, entonces, es el, en el que estoy chateando. Y en el que en el que graba. ¿Eh? Vamos a ver. Quita tú de aquí. Perdón. Eh, ya que estoy hablando con el, con el reloj. Tengo que poner YouTube. Vamos a poner YouTube para ir al YouTube. A ver. punto Yo Tobunto com a ver. Oye los demás, Fobicu y, y Lucía, fácil favor de poner también de alguna cocina, uy, ¿qué va a ser esto? A ver, va su -car -ta va y le damos a buscar. Ah, mira, pues sí, pues sí que es verdad. Madre de Dios, qué pinta más chunga tienen estos. Oye, tío, vamos a ver. como eh coño, no, no digo nada. ¿Cómo que no oyes no nada? Cago en la mar. O sea, sin antes decir yo que, que ahora hay ciento de métodos, bueno, un no, pero hay cuatro maneras de sentir Radio Cuca en, en directo a través de Internet. Coño, no, no a nada. Que sí, Fabi sí. Sí, sí, a ver, espera. Ay, madre de Dios, madre de Dios. A ver... Oye... Joder, Fóbico, me cago en la mara Ahora que estamos acabando, no me digas esto <risa> Ahora que voy a poner a... ¿Cómo? ¿Qué pone aquí o... Neocruz Metal Pun Hardcore Crust Oye, Kate, vamos a ver Este programa y es heterogéneo Pongo un poquillín de todo Pero no sé por qué me pasa a mí Además, el cantar este... Madre de Dios... Dos minutos... ¿Qué? Vamos a estar dos minutos... Sintiendo ruido... Joder... Oye... Lucía... Eh, Fóbico... la A ver... No me queda otro... No me queda otro que ponerlo... Porque no puedo faltar a, a, la, a mi palabra... ¿Eh? que ponía los dos... Y que podíais pedir... Pues... Bueno... Anda... Pues... <risa> habrá que ponerlos... Pero... Madre de Dios... Mira que a mí esto del... De, del... Del crust... <risa> Joder... Bueno... Anda... Dos minutos... sintiendo ruido bueno eh, lucía fóbico y los demás que te han sintiendo esto y que no te dan en el chat de permiso a todos para estos dos minutos pues de ir al baño eh, de ir a coger un yogur bueno que coño y, y, y a sentirlo porque a lo mejor ya y a lo mejor vos gusta si vos gusta el cruz ¿eh? y el punk hardcore bueno esto pone lo mejor de lo mejor en cuanto a la escena hardcore punk de euskadi Estos es concretamente desde cerquita Peitia Bueno, pues a ver, a mí hay grupos de, de hardcore que, que no me disgusten, ¿eh? pero hay hardcore y hardcore ahí. El hardcore y hay otra cosa de este es que yo como no decir como no decir nada, ¿eh? como no decir nada. Pero bueno, en fin, por, digo, digo que yo como no decir nada porque en todo el hardcore ahí hay, hay de todo. Entonces, bueno, a ver. Bueno, anda, vamos a sentir, vamos a sentir esto, a ver qué yo lo que pasa, ¿vale? Venga, ahora dedicado del Westgate para todos. Me imagino que pues lo dedique a todos, ¿no? Sí, joder, que la mi audiencia llevo una gente. Que te dé. ¡Ya! ¡Que no! ¡Que va! ¡Que no! ¡Que va! ¡Que no! responsables! ¡Los ¡Que no! ¡Que va! ¡Que mi presidente mío está la ciudad para nadie para nadie fue tan terrible no fue tan terrible tú te he hecho bastante bien bastante bien bastante bien eh para los gustos musicales entendámonos eh, eh hombre me mi más el el, el hip clásico pero bueno eh, vamos a vamos a no unir de de Luce cebolleta eh vamos de de cebolleta y vamos a reconocer que, que no estaba mal digo es que para nada taco sonudo bueno hombre tanto como eso pero bueno Yo reconozco la heterogeneidad en los gustos y es libre, pero bueno, me no, pero, joder, mucho mejor, yo según mi, a ver, entiéndeme, yo según veo el grupo de Cruz digo, madre de Dios, y oye que yo soy del Cruz y hago lo muy mal. Luego ya cuando pinché este cantar en concreto y ponía eh, hardcore punk digo bueno entonces eh, ni tú que el hardcore lo que yo decía tienen decir hardcore yo no quiero decir nada porque hay hardcores de de, de todos los de todos los estilos y para todos los gustos pero bueno este en concreto no mm, estaba mal empezaba mejor que Cava eh sí empieza muy bien y bueno va desllenando un poquillo por por el cambio pero bueno no pasa nada bueno pues venga quédame quédame conocer las peticiones de de y, y de Lucía para pa poder seguir esta radiofórmula de, de Anedonia, venga Spavilai, que, que me dan las dos de la noche ¿eh? y y un, un sonor ese de de eterna de de radio y luego pues arriba Bueno, esto claro normal, estás estás aquí dos horas de, de programa y después quieres exportar lo, lo que se grabó Y claro, eches la de, eches la de mi madre, echas por lo menos 15-20 minutinos, echarlos en, en, en exportar la, la grabación, ¿eh? Claro, normal, y algo. A ver, dice Fabico, venga Lucía, que nunca pides nada. No, pero que yo voy de pedir a los tres. No, y no digas que nunca uno pide nada. Tú no sabes el día ese que pidió la de Hawaiianu. Un, ha un hawaiano que parecía en vez de un hawaiano Parecía en tres Hawaiianos metidos en un paso paisano Madre de Dios. un tío grande gordo Uf, se puede repetir no no puedes repetir coño qué va a ser esto hombre no puedes repetir espera no puedes repetir de momento pero como esto es un espabilo, igual sí porque joder la, la leche ¿Eh? Debe pensar que, que estoy fácil disfóbico el de la caña quién de la caña quién hay en la caña? no me doy cuenta en la caña la caña la caña no sé Conozco un cantautor Que yo de trae Que está cerca Pero está todo bien el consejo De Cangas en la Arcea ¿Cómo se llamaba? Pedro Pereira O si el de... Sí, Pedro Pereira Pedro Pereira No lleva la opción Tampoco Tiene algún cantar guapo que quieres? Que, que, que ponga así Pero si no es de Degaña Tiene una canción que, Tiene un cantar Que fala de, de de gaña El cantar de... Ay, ¿cómo se lleva? Romance de la Casadina O algo así ¿Eh? esa aquí es a ver odi oh, algo eh, no de nada bueno pues vamos a ver pero eso me pesa a mí que no me pesa a mí que te ha, que te ha en internet eh. vamos a ver pongo yo pongo por si acaso eh. Pedro Pereira a ver si hay alguna de ah menos pues, sí, parece que, que hay alguna ya nadie no viene a mi casa eh, no esa no la conozco ...no me prestaría más... ...eso sí lo conozco... ...bueno, un no tan mal... ...no tan mal podría estar medio ...Soledad... Eh, Escoliña del profesor Remuno... Eh. Pero, ...eh... ...ah, no, estoy otro... ...Pedro Pereira... ...Fóbico... ...Fóbico, coño, que, que... ...que... ...que que tengo los ordenadores... ...a ver... ...tú si me pones un enlace en este... ...no me va el pal otro ¿Eh? bueno espera, igual puedo hacer una cosa que ye, a ver, espera un segundín eh me tomé en Radio Cuca, también en este ordenata, eh vale, entonces sí, entonces sí puedo, vale, Ahora, la, oh qué guay, estoy en el, estoy en el chat, eh, no, pon pon esta O, ¿qué? ¿qué dice O que? deletreamos todo campeón oye de todo de qué vas chaval ¿Eh? a ver, si piensas que puede llegar tú aquí, eh. No hombre, que a ver, vamos a ver. Eh, copiar. Eh. A ver, yo voy a ponerlo tal como tú lo escribiste ahí, ¿eh? ¿Qué pasa esto? Pegar. Cago en la puñeta. Copiar. Perdona, ya que estoy aquí peleándome con los ordenatas. Pegar. Ahora, vale. Eh. A ver, voy a buscar. Vamos a ver. Ah, vale, vale. Joder, que empieza de golpe sin sin darme tiempo a mí a presentaros ni nada. Vaya y fórmula de mierda. Si en no un presento lo que lo que hay. Pues, ah, Juanito Piquete, coño, y Juanito Piquete, y los patas girores Estos. Tengo que reconocer que no. Que, uy, amenaza detectada. Perdonad por el ordenador, amenaza detectada. Debe ser que no... que, que no le gusta el cantar esto y entonces dime que te ha amenazado. No, me, eh, ¿Y pido contraseña? —¡La Virgen! ¡Que no me no! ¡Qué cambios ni qué hostias —¡No! vaya que armaste, Fóbico! ¡Madre de Dios! —¡Que no! ¡Joder! —¿Qué pone ahí? ¡Se detectó la presencia de amenaza! Uf. Tú, ¡Tú mira qué movida, eh! ¡Tú mira qué movida, Fóbico! ¡Un troyano la de mi madre! ¡Madre de Dios! ¡Aplicación potencialmente no deseada! Pa. Bueno, venga, pues... ¡Joder! Guarda todos los archivos abiertos ¡La madre que lo parió! Pero, pero... Oye, tío, que no puedo poner... Yo te iba a poner aquí a Juanito Piquete y los matas quiroles... Bueno, aquí pone nada más Juanito Piquete, pero yo recuerdo que lo he puesto y hemos ido, que nunca en medio a mí por... ¡Joder! la leche que no hay forma de que calle nada ni para Dios llegué que estoy queriendo ponerlo al al el matón del comedor tienes razón fóbico yo que uso el matón del comedor <risa> venga por pues lo he dicho Juanito piquete voces libertarias que se llama esto eh, petición de compañero fóbico venga a la que os preste esta esta es mi préstame, présteme, présteme. un um, um, rock and roll un um rock duro punk eh, bastante clásico, ya veré está guapo La humanidad Mi patria es el mundo entero Lucho por la libertad No creo en cura Ni credos Soy humano, soy creyente De las leyes naturales Del sol, del aire, del viento De las estrellas fugaces Mi enemigo, el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. De la lluvia, de las flores, del perfume del romero, me alegra ver los trigales donde sale el pan del pueblo. El militar y el clero El político farsante Y el jodido banquero Asesinaréis al amanecer Escondidas, pero temerosos, porque sabéis que mi nombre no lo amordazará el silencio, porque sabéis que en sueño no lo Poco a poco se os escapa, se os escapa mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido. De labios, labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. está libertad. De labios, labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa, se os escapa, se os escapa, se os escapa. A ver con Juanito Piquete que quería salir otra vez, no tío. Una iba que chuta. <risa> bueno, claro, normal que normal que, que el ordenador te esté una amenaza cuando quieres poner este cantar, lógico <risa> eh, Joder, claro, pues libertades y contando estas cosas, normal que, que, que sería amenazante. <risa> Mira, está... Ahora en el chat está mandándose una... ¿Eh? Una... Por de la buena... Una charra guapa En cuanto a... Al tema de que... El grupo este Que ya era de los ochenta Decía... Dis nos, dis nos Kate Eh... El Johnny Destruyo Tocaba ahí Pues joder Ahí ya me pillas Porque yo... Ya pues digo Yo recuerdo, no Me recuerdo haberlo sentido Alguna vez Pero nunca fueron de... Así... Por ningún motivo Porque... sencillamente no no nunca me dio por ahí eh, de fecho recordaba los más mmm, sonidos más punk pero bueno ya os digo yo tampoco nunca los sentí demasiado y no obstante sí que me gusta ¿eh? me gusta me gusta este este tipo de este tipo de, de música también sobre todo esa y me me gustó muchísimo dice Kate dónde puedes descargarse esto Hostia, pues no tengo ni puta idea pero Coño, falle, falla una cosa, si... si... yo fijo las veces, eh. Si sabes dónde suena, estoy el vetorea, el ware. www.goear.com, eh. Eh... con el Audacity Graves, ¿no? Según está sonando, si no se puede descargar. que no, de aquí me, no sé si se podrá descargar. Eh, no, pasa pues que no. no tiene ningún tipo de de de, de, el yace de, de descarga el el vector ella pero siempre pues fáciles pues, por fáciles asesina eh es, mira por qué pone ahí? Eh, sale salen el que opag y puyol también cantó la temporada en anti será un revival a ah, que igual un de ellos y de una versión o no tal bueno no sé bueno faltaba me lucía por pedir una Pero, pero Lucía marchó, marchóme del, marchóme del chat, Está chateando ya por aquí. Bueno, pues nada, entonces, entonces, pues no ponemos canción de Lucía. Hay dos posibilidades, ¿sí? hay dos posibilidades. Una, y, que ponga yo otra de los violators para pa terminar. Y, y la otra posibilidad, y, que, eh, que entre los dos que tengo aquí en el, en el chat, Fobicu y Kate se pongan de acuerdo para pa poner para poner una que escogen entre los dos cuál es la que tiende a acabar. ¿Eh? Venga a ver, venga ponemos tenéis que ponernos de acuerdo. Y es complicado, eh, es una cosa complicada. ponerse de acuerdo. Para arriba, ponese de acuerdo mientras chateas, ¿eh? porque todavía, oye, si estás cara a ta, tal cara con la otra persona, ahí pues ponemos esta, no, menos esa, no, tal. Pero, usted así si para arriba tienes que andar escribiéndolo en un ve en un lo que todo lo que lleve el lenguaje, en un verbal. Ah, mira, Fóbico, no va puedo fácil. Lo eh, escogió tú, Kate. Eh, claro, la misma, si cualquiera. ¿eh? <risa> no, pues necesitas escoger, no vayas a que me pida otra de de cruz de ese chungo. Bueno no, chungo no que esta no me disgustó del todo. Digo es pues, que, estoy buscando, ojo, oh, pues anda que no habrá cantares para pa tener que andarlos buscando, joder, pues mira todo, hay un ciento de, de, de cantares, se pueden poner muchísimos y nada. mm, joder, Ay. pero no yo a ver que no che, que no que se me acaba la La ¿eh? Y es que estoy, estoy ocupado aquí colocando botones del de ordenador Y algo es que sigue buscando Pues como buscas mucho fuego, voy a acabar poniendo Los violetos. ah no, ya hay uno aquí A ver, voy a, a poner El chat en el otro ordenador Voy a copiar Este cantar que allí Uno de Youtube Voy a poner Aquí, voy a pegar Y vamos a ver a lo que me lleva Sorpresa, sorpresa los monjos reyes de la destrucción, a ver, uy la URL contenía un formato unidad idea de vídeo de formato incorrecto, um, joder no, en serio además de digo no serio, ¿eh? podía hacer todo cachondeo si fuera una cosa que no me gustase tal pero pero no no y y en serio es más igual ya que no tenemos de algún tipo de de algún tipo de de complemento que haga falta, no tienen este ordenador pero bueno pero los monjos reyes de la instrucción, hombre sonar suena bien, ¿eh? lo que pasa que, que sí. bueno voy a voy a escribir intentar escribiéndolo yo a ver si, a ver si sale, si sale algo de alguna cocina, ¿eh? Eh, de momento pongo lo eh, que dice probó con este, a ver venga, vamos a ver hoy petamos ese PC dijo bueno, pues no te extrañe, no te extrañe <risa> ¿Qué pasa aquí ahora? Eh, ah, que tengo que volver a la página eh, es búsqueda, claro, es que estoy complicado eh? tengo que volver a la página de Radio Cuca tengo que volver a abrir el chat tengo que copiar el enlace este que me pone Kate copiar tengo que ponerlo aquí pegar y a ver a dónde me lleva ahora vamos a ver no la web un unidad de vídeo de formato incorrecto eh, pues como que soy un máquina no soy un máquina que yo te digo que, que no me sale a ver dijiste que se llamaban Monjo y que como era reyes de de la destrucción reyes de la ay Destrucción. Uy, mira, más ya, ya está, está leer de Ah, mira, mira, mira. Ahí aquí, ahí, lo el Loki, el Loki. ¿Mm? Sí, sí. <risa> eh, eh, Callegoos, Oye, ¿de vos cuenta de que, de que, cómo se me adelanten. Eh? No, tranquilo, ya no fue falta. Y que poner, poner Kate en el, en el chat. Eh, Te paso otra, un segundo. No, no, ya lo encontré, ya lo encontré. ¿eh? Bueno, pues unos tales Monjo, que no sé quiénes serán, ¿eh? y un cantar que se llama eh, Los Reyes de la Destrucción. ¿Eh? A ver qué que yo lo que nos cuentan los monjos estos. Sí que sí, estos gustaron Me gustaronme. gustaron ¿eh? Con esto ya te, te ¿Cómo se dice? Te enmiendas de, de, de la anterior No joder, que el anterior también me gustó menos ¿eh? Digamos que el anterior yeah, sencillamente pasable Pero digamos que esto, según llegue para casa Voy a ponerme a sentir más Oye, a ver, porque joder, que gustó Me gustó me todo esto, ¿eh? Pero bueno, pese a que dici que, que escogierais el cantar de cierre Engañévos como chinos Yo decir, no sé los chinos si se les engaña bien o mal ¿eh? Pero bueno, dicen mucha gente Engañévos porque, a ver, el cantar final, coño, lo voy a poner yo Uy, y va a ser también de los violators que lo voy a hacer ¿eh? si, si gustenme por la, por la vida Vamos a poner una Que ya, que ya puse más veces, ¿eh? pero que, joder, que yo un, un cantarco yo nudo, ¿eh? de verdad, gusta me, mucho. Y, hombre, pues, me prestaré, que vos prestaré también. ¿eh? Eh, que pone, pues, hey, si vas a poner a los violadores argentinos, no, no, no, no, no, lo siento, lo siento, no voy a poner a los, a los violadores argentinos, voy a poner a los violators británicos, ¿eh? lo siento. ¿eh? Yo sabía yo, estos, oye, pues son del ochenta y poco, ¿eh? O sea que, oye, pues voy a poner unos de los míos tiempos. Que yo, mentira. <risa> yo cuando estos en el disco tenía cinco o seis años. Como comprenderéis, no sentía punk de aquella. Sentílo después. Pero bueno, no sé, debió ser... Eh... El mi tiempo y, y la mi música, aunque empezar a, a sentirla un poqueñín después. Pero bueno, oye, a mí sigue, yo lo que me, lo que me gusta hoy en día. Sobre todo, bueno, que coño, gusta me todo. Eh, pero bueno, esto me gusta, me gusta mucho. Eh, recomiéndame Kate a los violadores de la ley. Bueno, pues probaré, probaré a, a ponerlos también, eh, otro día. Otro día o cuando llegue a casa, ¿eh? me pondré con ella más que nada, porque, joder, ya no sonores para... Pa, bueno, ¿qué coño no sonores? Espera un segundo. A ver, violadores de la ley. A ver, mira a ver lo que me recomiendes, eh, Mira a ver lo que me recomiendes, porque voy a buscarlo, ¿eh? Violadores de la ley. Buscar. Mira, pues sí, voy pues en cosas aquí. Venga qué coño, pues vamos a, vamos a sentirlos uy, ¿eh? sí hago aquí con el nivelón que tiene la, la... mi audiencia... ...que me recomienda cosas... ...joder, que me molen... ...dice... que este grupo... Eh, ...poco más tiene Salvable... ...hostia, pues... ...joder, está allí muy buena... de verdad, de verdad que hay muchos bandes que tienen un... ...un cantar impresionante... ...y que después el resto pues tampoco oye gran cosa... ...pero bueno... Ye, ...por lo menos tienen eso... ¿eh? ...y esto... ...en concreto, joder, pues... ...mira... Otro que voy a tener que, que llegar a casa ¿eh? Y ponerme a y ponerme a, a ver canciones y tal Y yo no estoy porque ya son Entre pitos y flotes ¿eh? Son las 12 y 23 de la, de la noche En realidad es lo mismo porque Ya veis que yo no tengo, como no tengo nada que hacer Igual no pasa nada por venir aquí A, a la radio a, a disfrutar Un poqueñín, eh El resto de la semana total Estoy apejotado sin, sin hacer nada Pues oye, es guay no nah, vos cortéis pedí otra sí vamos a ponernos vamos a ponernos chulos ¿eh? vamos a ponernos uno venga otra para cerrar venga a ver qué a qué me tienes a la jueves ¿eh? <risa> oye pero que no yo todo así eh vamos a ver cuidadín que esto básicamente yo de, ¿eh? de, de, de dar la propia viola, de siempre en cuando más de siempre en cuando nomás eh hacemos esto de la radio formal tú que podés implantarse ¿Eh? pueden plantarse, eh mira podemos poner una sección eh infóbico bueno collace, yo, re yo retiro buenas noches no espera un pequeño infóbico que esta llena de cierre de verdad ¿Eh? de hecho voy a ir despidiendo ya despidiendo ya el programa quiero como todos el manes saludar muy especialmente a la gente que tuvo en el chat a la gente que tuvo haciendo el programa conmigo a la gente que tuvo haciendo anedonia ¿Eh? un saludo muy grande para para coyaci infóbico ¿Eh? Un saludo muy grande para la collacia y a Lucía que se nos hace un poqueñín. eh Bueno, un no lo sé. Igual sigue, sigue por aquí porque igual sigue, igual sigue metida en eh, en la emisión aunque no te, uy, que se me va esto, perdonéis y que estoy queriendo copiar este enlace que me puso uh, que me puso Kate. al que también mando, por supuesto, un saludo muy grande, un saludo muy grande para Keto, un saludo muy grande para Lucía y un saludo muy grande para, para Fóbico. Un saludo muy grande a toda la gente que, que siente esto a través del 107.3 de la frecuencia modulada, para que nos marchara ya para la cama. Un saludo muy grande a toda la gente que lo sienta ni ferido y, por supuesto, a toda la gente que también, lo que falla, es ella entrar al archivo cuando, cuando suba. Hoy, cago en la mar. Perdone que me corta aquí en la despedida eh, que tienes la negra eh, dime que la url contiene un vídeo de vídeo formato incorrecto, anda dime el grupo y el título, para que lo ponga aquí rápidamente eh, y pueda cerrar el el programa en condiciones porque si no, no puedo voy a tener que poner yo una en no un plan una vez que ya eh, que ya dije que, que voy a poner la que me pida que él se entiende uy no sé si marcho ya, vamos a ver Venga, eh, ta, ta, ta. a ver quién tengo por aquí Fóbico y yo mismo, o sea que que nunca vaya por Dios oye pues siento lo bien eh siento lo bien porque ...he estado estos dos últimos que, que pusiste de verdad que de verdad que que lleno muy pestoses pero bueno nada nada sin un tanque que sin un tanque se iba a hacer vamos a voy a escoger yo uno entonces también Mira, ahora el ponco en castellano, pues, pues igual, sí que, sí que, sí que, ¿eh? sí que me, me está tirando ahora y vamos a a sentir una que escolla yo. Venga, un saludín muy grande a todos y aquí quedáis sintiendo a los su Saludín. levanta las manos, cierra la boquita y mira la pared toma democracia, come libertad come democracia, traga libertad moda militar, un coste escaro, el negocio de matar, uno, dos, tres, víctimas ensangrentadas, la función del miedo sigue siendo militar, toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad, encerrado, en cuatro paredes que nunca pagarás tienes libertad para vivir endeudado no apagues la tele o tendrás que pensar toma democracia come libertad come democracia, traga libertad